Estamos defendiendo un derecho adquirido, robado, en mala ley, por culpa de este gobierno que lamentablemente hace un ajuste por lado de los trabajadores, que son nuestros haberes jubilatorios. Totalmente, repercute porque significa que de ahora en más perdemos el 82% móvil y vamos a tener un 73%, lo cual hace que nuestros jubilados tengan una jubilación digna de miseria nada más. Que el gobierno entienda que ellos hicieron una ley que no representa al pueblo, que no representa el colectivo, de los trabajadores de la salud y que ellos tienen que rever la modificar o de dar de baja esa ley.